Thank <laughs> you.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 Son 4 2 minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde... ...de este jueves 26 de febrero del 2015... ...y aquí comienza tu cita con la música local... ...la música que se realiza en Euskal Herria... ...Euskal Música... ...cada semana, 90 minutos para ti... ...como hicimos a finales de diciembre del 2014... ...con el Atorchu Rock... ...lo vamos a hacer este jueves, este fin de semana... ...con el Berrogué Minutu Rock... ...anteriormente llamado Calera Rock... ...que se va a celebrar este sábado 28 de febrero en Durango... ...comentarte que las entradas ya están a la venta en Nafarroa... ...en Echarri, en Zapatero y en Iruña... ...las entradas ya están disponibles en la rico taberna de la calle del Carmen... ...por 15 euros... Los grupos participantes en esta edición van a ser Caótico, Anestesia, Seamais, Betagari, Oliva Gorriac, Esian, Governors, Encore y Esquide. Y también, por supuesto, van a estar en ese festival los grupos Iserdi Gorria, Defcon 2 y Los Chicos del Maíz. Un día repleto de auténtico rock, un día de auténtico. Disfrute... En Durango, ya sabes, 28 de febrero de Roguay Minuto Rock Vamos si te parece a repasar los grupos que van a estar participando uno por uno Como hicimos con el otro festival, el Ator rock Lo vamos a hacer hoy, en este jueves, en este fin de semana En la sintonía de 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia En egusquiplaza.net Clicando el logotipo de la radio con este repaso al Berro Game Minuto Rock Y vamos a comenzar con uno de los grupos con Caótico Que ya va acumulando una buena pila de discos a sus espaldas Hay que comentar que es fruto de las horas de composición efectuadas en el local de ensayo. Caótico no ha desdeñado durante estos años su relación con la actitud rebelde en sus canciones. En junio del 2000 le pusieron el nombre de Caótico estos jóvenes de Agurain de Áraba. Caótico pues, mantiene intacta su formación desde sus comienzos, pero su pegada ha subido un peldaño con este nuevo disco. Caótico salta a la palestra con su octavo disco EH calling que ha sido grabado en diciembre del 2012 y en el del 2013 en los estudios IGAIN de Usurbil Gipuzkoa por el técnico de sonido Aritz Arregui. Las mezclas las ha realizado Jimmy DSA y la producción musical la han definido Caótico y Jimmy. Hay que comentar también que Caótico edita su octavo disco que lleva por título, como te comentaba anteriormente, EH Kaling. cautico con su emisión punk y rockera quiere revolucionar todos los rincones, canciones, re eh, canciones redondas, cortas y directas. Así es como se presenta Caótico con este nuevo larga duración que por supuesto lo estarán presentando en dero game minuto comenzamos pues con ellos comenzamos con cáutico este programa especial y lo hacemos con los temas así es la vida y diario de un preso y Ahí están sonando voz de los temas incluidos dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación de Agurain. Para Caótico, el álbum se hace llamar E.H. Kalin. Y ahí están los temas Así es la vida, puesto que estamos escuchando el octavo corte en álbum diario de un preso. Así hemos comenzado el programa de hoy de Euskal Música, este especial de Rogaine y Nudurrotos. Con motivo de ese festival que se va a celebrar este sábado 28 de febrero en Durango. Hemos repasado el primero de los grupos caóticos. Y nos vamos con otro de los grupos que también van a estar en este festival este próximo sábado. Como es la formación Anestesia Grupo tan renombrado en la escena De Euskal Herria está de vuelta Tras 26 años de andadura Y 9 desde que publicaron Su último disco, el cuarteto De Souths ha preparado 13 nuevas Canciones, pocas presentaciones Le hacen falta al grupo, que con este Último lleva 9 trabajos de estudio dos maquetas, Anestesia Cerebral Y Moralidad, 1 EP, Toki Berean Y 5 LPs, Goroto Aren Aucha en 1993 Eranchun en 1995, Gu En 1997 communication En el 2000 Y el primero Editado por el sello Bomberenea Kinchak En el año 2006 Terapia Circulutic Espiralera Es el nombre De su último trabajo También editado Bajo el sello Bomberenea Kinchak Formado por 13 canciones Ha sido grabado En el estudio Fideyena De Zarauz y habrá varias Maneras de conseguir el disco Por un lado se podrá hacer en la página web De Bomberenea, bomberenea.com En su apartado tienda, otra opción es Acudir a los conciertos que darán anestesia Como por ejemplo este sábado En el Berrogai Minutu Rock en Durango En el stand que van a instalar Y además el disco estará disponible Mejor dicho, está ya disponible en diferentes Tiendas de música, así que Mucho heavy, mucha caña, mucha Fuerza también vamos a poder disfrutar Este sábado con esta banda, con Anestesia Y su nuevo trabajo discográfico Circulutic Espiralera Hay muchas ganas de volver a verlos en directo Los vas a poder ver este sábado En el Berro Gay Minutu Rock Temas incluidos en el disco Norainio versus Nondik Y Arrain Abysalak Música Nos hemos tenido que esperar para volver a disfrutar, para volver a saborear De los grandes y buenos temas que ha hecho Anestesia desde que comenzaron en el año 1993 Un poquito antes llegarían al panorama musical Pero en el 93 editaron su primer larga duración con Rotuarén a Otsa Ahora vienen, como puedes comprobar, con su caño y su fuerza, Meloqui a la batería, Mikel a la guitarra y a las voces, Ivonne a la voz y Dani al bajo. Cita este sábado. En Durango, con su nuevo trabajo discográfico recién estrenado, titulado Circultic Espiralera. Nosotros que continuamos ofreciéndote como cada jueves, como cada fin de semana, lo mejor de la música local. La música que se realiza en Euskal Herria entre las 6 y las 7 y media de la tarde en radio Berrio Zadiratia en el 100.8 de la FM. Y en internet en eduskiplaza.net clicando en el logotipo de la radio. Los de los grupos que estarán en el Berro Game rock son nada más y nada menos que Caótico y esta caña fuerza de Anestesia. Y de Anestesia nos vamos con Seamais, banda formada más concretamente en Bilbo en 1997 por Asier Basave a la batería, Rubén González Albajo bajo, Iñaki Imaz a la guitarra y Ayora Rentería a la voz. Ese mismo verano grabaron una maqueta de 7 temas en un 4 pistas y en noviembre del 97 es premiada en el eh, séptimo concurso de maquetas de Anestesia. Euskadi Gastea En marzo del 98 Fichan con la casa discográfica De nafarroagor Y en septiembre Graban su primer disco Sea Mais En Lorenzo Records En marzo del 2000 Graban su segundo disco Electricitatea El disco fue elegido Mejor disco del año En Euskal Herria Por la revista Mundo Sonoro Y forma parte Del proyecto Sonidos de Euskadi Euskadi Koshoi Del apartado de cultura Del gobierno vasco Con el tema Virea Junto a Fermín Mugruza Dut Doctor Deseo O Xutakar Entre julio y agosto del 2002 editan a Robian con la casa discográfica Gastelupeco Ochac. La canción A Gas Nice del disco entra en el disco recopilatorio Sonidos de Euskadi. Euskadi con del apartado de Cultura del Gobierno Vasco repitiendo nuevamente como en el disco anterior. En diciembre del 2004 entran en los estudios Tío Pete de Urduliz para grabar su cuarto álbum. sortus Gravita Tiaren Aurca. Eh, tres años más tarde, en 2007, graban su quinto disco Morphina. Para celebrar su décimo aniversario, el disco sale con un DVD del concierto del 2005 del Café Anchoquia de Bilbo y unos extras con actuaciones de los últimos tiempos. 10 años. Durante los meses de junio y julio del 2010 graban su sexto álbum de estudio en la Miña Producciones con José Lastra como técnico y se masteriza en los estudios Metrópoli de Londres por Tony cosing En él se combina la eléctrica y el rock y fue editado bajo el sello Bomberenea e Kintchak. El 7 de noviembre del 2013 presentan su séptimo disco llamado Da con 13 nuevas canciones y comienzan con su gira de presentación en directo el mes de diciembre de ese mismo año del 2013 Llamada sea Seamais Da Tour Esa es un poquito La mmm, discografía de Seamais Hasta la fecha, una formación de renombre Que estará este sábado en el Berro Gay Minutu Rock Nos vamos con su última larga duración con Da Y de él te extraemos los temas Oyu y Gaur Música Este sábado en, en Durango en el Berrogué Minuto Rock Presentando temas de este nuevo trabajo discográfico Daf, Y por supuesto clásicos de su trayectoria musical comentante que el festival comienza a partir de las 10 y media de la mañana ¿eh? Así que hay que levantarse prontito Para ir hasta Durango y disfrutar de esta edición del Berrogué Minuto Rock Antes llamada Calera Rock Te recuerdo que las entradas las tienes a 15 euros en Echarrí, en Zapatero y aquí en Iruña, en la rico taberna de la calle El Carmen. Y de la música de Ayola, Rentería y toda su gente, de Seamais con dos de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico último hasta la fecha DA que lo estarán presentando este sábado en Durango, nos vamos con otro grupo también importante en la escena de Euskal Herria, como son Beta Garry, que es un grupo de música ska, que se formó a finales del año 93, pero no fue hasta febrero del 97 que grabaron su primer disco Beta Garry, publicado por Mil gritos Records, la historia de este grupo de Gasteiz es un poco, digámoslo así inverosemil, Concho, Iñaki y Aitor, ya eran colegas y acostumbraban a salir de fiesta con el nombre de Guerra de Betagarri, pero no se imaginaban que acabarían formando un grupo con este nombre. Todo empezó cuando agoncho le tocó una guitarra eléctrica en un concurso de televisión. Como Ñaki cantaba en un coro y Aitor solía tocar una guitarra española, empezaron a tocar algunas cosillas y fueron conociendo más gente. Dos años más tarde de su primer disco, en el 99 publicaron el disco Arren Erosarra con Mil Agritos Records, que fue su confirmación. Canciones como Arren Erosar, o verde se convirtieron en éxitos. Un año más tarde publican 80 un disco con versiones de canciones de otros grupos vascos de entre 1980 y 2000, en homenaje a dichos grupos. Eh, tras los discos eh, Freki Fresta, Remix y Arnasa Artu, en 2004 publican el disco en directo Sus Enena con canciones de todos sus discos anteriores en formato cd -DVD. Posteriormente publican los discos Amaika Garra y Bisichari Xistuka, quien en 2012 publicaron su Disco Sorion Ariak Un disco doble con 23 canciones nuevas Repleto de colaboraciones con artistas Y amigos de la banda La formación ha ido variando poco a poco a lo largo De los años, durante la grabación del disco Arren rosarra entró como batería Iker Uriarte, más adelante En 2004, Gonzalo dejó el grupo Siendo sustituido por Aitor Aguirre, en el disco en directo Aparece pues tocando dos canciones como Despedida, para la grabación del disco Amaika Gará, se unió Yosu Como bajista, participando junto a Pablo anterior bajista Ya en 2007, Aitor Ruiz de Arbulo anunció su retirada en un concierto en el Arenal de Bilbo y se despidió tocando la canción Historia Triste de Escorbuto. Ahora han editado un disco en directo conmemorando los 20 años de la banda, un CD más DVD repleto de grandes y buenos... Temas mmm, de la trayectoria Musical de esta banda de Gasteiz Beta Garry, dos de los temas, Chiqui Anais nice Y Miliaka Isarberry Otro de los grupos que estarán este sábado En el Berro Gay Minuto Rock Desde Gasteiz, Beta Garry Eta Es una de las bandas, es una de las formaciones que nos va a hacer bailar este próximo sábado en Durango En el Perro Gay Minutu Rock Banda compuesta más concretamente por Iker a la batería Joshua al bajo, Aitor a la guitarra Iñaki a las voces, Níquel al trombón David al sexo y Unai a la trompeta Estos de los temas extraídos dentro de lo que es el último trabajo hasta la fecha de es ese álbum conmemorando el vigésimo aniversario de la banda Gasteiz Tarra, con temas como Chicken Ice o esto que estamos escuchando del decimoquinto corte del álbum Milaka y Sarberri. Un álbum grabado más concretamente en 2013, los conciertos que ofrecieron en Gasteiz, Bilbo y en Donosti en el verano del 2013. Sintonía Berriozán y Gratia, Sintonía 100.8 FM, internet en usquiplaza.net, cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde, cada fin de semana la misma franja horaria en repetición, compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza de Euskal Heria, hoy con un programa especial, el de Rogaine Minuto Rock, que se va a celebrar este sábado 28 de febrero en Durango. Y nos vamos con otra banda importante que también va a estar, como es Oliva Gorriá, que acaban de publicar lo que es su nuevo trabajo discográfico, Garay Penera Arte, y lo que vamos a escuchar son dos temas extraídos de su álbum, Echai Alen Arnasa y el octavo corte del álbum, Itchegui Gorriá, otra de las formaciones importantes, Oliva Gorriá. Borrocca, c'ha bomberare in villa prevì. Classe Borrocca aska... Caótico, Anestesia, Seamais, Betagarrí. Y ahora la fuerza y la caña de esta formación. Fuerza, garra, caña de Oliva Corriac. Con este nuevo larga duración Galay Penera Arteac. Y con temas como Echayalen Arnasa, puesto que estamos escuchando el octavo corte del álbum, Itchegui Corriac. Son grupos que van a estar participando en el Berrogué minuto Rock paso que estamos haciendo en la sintonía del 100.8 en Berliozán y Retia, ...en el programa Euskal Música en este último jueves del mes de febrero... ...si nos escuchas en riguroso directo... ...último sábado del mes de febrero en repetición... ...y primer domingo del mes de marzo en repetición también. comentarte que las entradas eh, te vuelvo a repetir, las tienes ya a la venta... ...en Echar y en Zapatero y aquí en Iruña, en la rico taberna La Calle del Carmen... ...a 15 euros... Y en Durango las tendrás hasta las 10 y media de la mañana, que es cuando comenzará el festival, por 18 euros. 3 euros más eh, caras, pero bueno, todo vale la pena. Para disfrutar de este festival antes llamado Calera Rock Este año llamado Berro Gay Minutu Rock Nos vamos con otra de las bandas importantes Que nos van a hacer bailar y disfrutar Como son la formación del norte de Nafarroa Esian Banda que comenzó en la primavera del 2006 En un local de ensayo de Echari Donde se juntaron Echebe, seco y Fran Aunque ya tenían experiencia en otros grupos Al igual que cualquier otra banda Nobel Empezaron haciendo versiones de otros grupos Como por ejemplo Ransin No... For a Name, Bones and Souls al ver que la historia funcionaba bien, pues comenzaron a pensar en un proyecto un poquito más serio con la intención de caracterizarlo con algún rasgo especial, se les ocurrió utilizar una voz femenina y mezclarla con una voz masculina, asentando el juego de melodías que la mezcla ofrecía sobre una base de punk rock entonces entró Amech en el grupo, de ahí a unas semanas con la intención de darle más más fuerza al sonido, incorporaron un segundo guitarrista Eric, la primera forma La de Sian estaba completa ese mismo verano Grabaron la primera canción Maite Dugu Para el recopilatorio Músicas Sakana Indartus A finales de año grabaron la canción Euskalariak Autodetermina Ciudad Para la campaña que llevaba el mismo nombre A raíz de este hecho sumaron la sección de vientos al grupo En eco a la trompeta y gocho al saxo y butón al trombón En junio del 2007 grabaron su primer disco en los estudios K de Iruña Maite Dugu Tras un pequeño descanso en 2009 y con nueva formación Carlos al trombón desde 2008 Mireia a la voz y Xavi a la guitarra publicaron su tercer larga duración en junio del 2010 por Rocatú Eta Irabasi. El título del disco reflejaba de alguna forma la trayectoria del grupo. Después de publicar tres discos en cuatro años y de dar casi 150 conciertos llegó el momento de tomar un respiro. El momento de mantener la, cab la cabeza fría y enseñar los dientes al futuro para mediados de septiembre ya tenían claro que tenían que seguir adelante. Suriñe Y Chamus Ocuparon el puesto De Mireia y Carlos Y se pusieron A currar mmm, Sin parar En agosto de 2011 Grabaron su cuarto disco El título De aquel disco Publicado con el sello Oyuka Elkar Es Itchetik Dos años más tarde En 2013 Publican su quinto disco En este caso Un directo Bajo título Esian Susenean Emenetaurain Recopilan en un CDDVD Grabaciones de conciertos De Guernica Y Baracaldo Y aparte de eso Suman al contenido del DVD Un documental Titulado Esian Bilutsen Hace un par de meses han publicado su nuevo disco Egalak Astinduz que lo estarán presentando este sábado en Durango en el Berrogay Minutu Rock. Del te vamos a extraer dos de los temas incluidos dentro de ese su álbum. Los temas Kilómetro Taco Gutuna y Shenbat Golpe. Banda del Norte de Znafarroa Que también va a estar presente este próximo sábado En ese festival El Berro Gay Minuto Rock Que se va a celebrar a partir de las 10 y media de la mañana En Durango Presentarán temas Desde su nuevo larga duración Y por supuesto clásicos De su trayectoria musical Nos harán bailar Y nos harán disfrutar este sábado Lo dicho en Durango En la edición del Berro Gay Minuto Rock Música Como también van a estar encima del escenario la banda Governors, que surge de la mente del músico y cantante J. Sangre en 2006 en Arrasate. Governors proviene de grupos en los que J. Sangre pues ha sido pieza clave en el venir de los proyectos musicales tales como Econ, Brutal Melody of Fjord. Governors utiliza en todos sus discos ritmos crudos pero bien aderezados musicalmente. Governors juega fuerte con su cuarto álbum que lleva por título Morphinápolis. Aritz Arregui ha realizado en julio y agosto del 2013 la grava y mezclas del disco. En la parte de los textos, Eider eh, Zumalde escribe a Resia Ayer Goenaga, eh, pues escribe las canciones Paradiso Bailará, Morfinápolis, Reset, Baneki, Igaray, Berri, Ori, Miquel, Echaburu, zuloan y Cresalesco, Saurietan, Eñaki, Viñaspre, pues nos da la letra del tema astuen a Bestia. La banda compuesta por J. Sang a la voz, Jorge al bajo, Paco a la guitarra, Eloi a la batería y Urchi también a la guitarra. Editado bajo el sello Paga estarán presentándolo por supuesto en este festival del Chávalo, el Berrogay, Minuto Rock y seguramente este podremos disfrutar de dos de los temas incluidos dentro de ese su álbum Reset y e, el tema Yenaren y Ribarrera. Champomberry attack Ahí están sonando dos de los temas incluidos dentro de lo que es el último trabajo discográfico para esta banda, para Gobernors... Y de los dos temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el último trabajo hasta la fecha de Gobernors nos vamos ahora con otra banda, nos vamos con Encore, que pues eh, nace en el barrio Recalde de Bilbo en 2009 y ese mismo año editan un EP de cuatro temas con el título múltiplo Comune Tako Chiquiena en 2010 aparecerá su segundo EP, Sati Katsaile Comune Tako Chiquiena y en 2011 el single Ser Garen, los tres trabajos auto editados por ellos mismos tres cortos años pero intensamente vivos y repletos cada vez pues que han subido a un escenario, pues les ha reportado algo positivo y algunas veces han vuelto a casa con premios esa la lista es bastante larga, digámoslo así, concurso de maquetas de Gastea 2010, concurso de bandas nobeles de Bilbo, concurso de maquetas de Vizcaya Televisión, Band de Legia en el 2010, concurso para Caldo Pop Rock 2010, leyó a Pop Rock 2011, entre otros premios Encore graba, mezcla y masteriza su nuevo trabajo discográfico, Factore Comunac, en los estudios Bear estudios de Bilbo durante septiembre, octubre y noviembre del 2011. Y ahora regresa con su nuevo trabajo discográfico, después de su primer álbum debut, Factore Comunac, regresa con el álbum titulado Canala y con temas como Gaiskide, Gara y The Sager 2, otro de los grupos que también van a estar encima del escenario este sábado en el Berrogei Minuto Rock. decío hay que matar entornado Cuba Johnson. Sonando la buena murcha que nos trae Incore dentro de lo que es su último trabajo discográfico hasta la fecha. Segundo larga duración para esta banda, el álbum canal Y temas que te puedes encontrar dentro de ese álbum, los temas más concretamente de Gais Kiregará. Puesto que estamos escuchando el noveno concepto del álbum de Sager 2. Oye, que estás en Berriozar y Ratia, estás en el 100.8 de la FM, en internet nos puedes sintonizar a través de eguskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio, y estamos contigo compartiendo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskalaria, los jueves de 6 a 7 y media de la tarde, en riguroso directo, el sábado y el domingo, estamos nuevamente contigo, eso sí, en repetición, en la misma franja horaria. Hoy jueves, hoy sábado, hoy domingo, con este especial... Dedicado al festival que se va a celebrar este sábado en Durango, el Berro Gay Minutu Rock, antes llamado Calera Rock. Como hicimos a finales de diciembre con el actor Churroco, estamos haciendo hoy con el Berro Gay Minutu Rock. Y nos vamos ahora, si te parece, con otro grupo, con el último grupo. Quedan ya... Más grupos, pero no nos va a dar tiempo A todos, así que vamos con el último Grupo, con Ieskide Y su último trabajo discográfico hasta la fecha Borro Cagdarray y los temas Ichulchea y, y Arañan Música de Yeskide y este tema Araña Vamos a poner ya lo que es el punto y final al programa de hoy de busca al Música Este programa especial dedicado al Berro Game y Lutu rock Que se va a celebrar este sábado 28 de febrero en Durango Ya sabéis que a partir de las 10 y media comienzan los conciertos En taquilla la entrada de 18 euros Anticipada aún puedes conseguir alguna que otra entrada en el Charri en Zapatero y en Iruña En la rico taberna de la calle El Carmen por 15 euros Los grupos participantes, Caótico, Anestesia, sea Seamais, Betagarrí, Oliva Gorriac, Esian, Gobernos, Encore y Esquide y Serri Gorriac, Defcon 2 y Los Chicos del Maíz. Hemos hecho un repaso a varios de los grupos que van a estar actuando, preferentemente y evidentemente los de Euskal Herria, que para eso es el programa de Euskal Musical, cada jueves de 6 a 7 y media de la tarde, cada fin de semana, en la misma franja horaria. Y este sábado, lo dicho, cita importante Durango con el Berro Gay Minutu Rock. Espero verte allí. Si nos escuchas el sábado, es que no has estado allí y es que te estamos poniendo los dientes largos. Y si nos escuchas el programa el domingo, espero que con resaca del festival. Dentro de siete días volvemos a compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música de Euskal Herria, con un nuevo programa... Un programa que va a ser interesante porque te vamos a contar muchas sorpresitas que tenemos preparadas para ti Ya que el 12 de marzo celebramos los 150 programas de Euskal Música Y vamos a hacer algo especial La semana que viene te lo cuento, te lo dejo así para que te quedes ahí durante toda la semana diciendo ¿Qué será? ¿Qué no será? Pues el próximo jueves te explicamos todo, ¿vale? Lo dicho, Osquerri es Casco, gracias. Espero que hayáis disfrutado, espero que hayáis saboreado de este especial y que disfrutemos eh, del buen rock, del buen heavy, de la buena música de Oska Herría y por supuesto, de ese festival importante y especial como la Torchu Rock, este sábado el de Gay Minute Rock. Lo dicho es que ricasco, nos vamos con la canción del festival y lo dicho en 7 días nos volvemos a escuchar aquí en el 100.8 de Berriozar y Ratia ¡A Agur y a disfrutar El escalerri <música> Languillearen Escubiden defensa Compromisúa Súa Undoríoa y represión Sancía Eriota Espechea Tuvita azul Personal hoa askatu